Cada semana 90 minutos para compartir contigo lo mejor de la música local La música que se realiza en Euskal Herria hoy con dos novedades El nuevo trabajo discográfico para Lurra, Akatsha Sistemán Y el sencillo adelanto de lo que va a ser el nuevo trabajo discográfico de Anay Arreba Que se publicará la próxima primavera Además, hoy tenemos la visita en los estudios de Berriozar y Ratia, la visita en el programa Euskal Música de la formación de Iruña Insomnio Crónico. El sábado estarán actuando a partir de las once y media de la noche en la sala pequeñita de Atarrabia Villada, más concretamente la sala Big Star, para presentar lo que es su nuevo larga duración Origen, que hoy aquí en Berriozar y Ratia en Euskal Música nos lo van a estar presentando. Nos van a hablar un poquito de la trayectoria musical de la banda también Y por supuesto de ese pistoletazo de salida que lo van a hacer a lo grande Lo dicho este sábado a partir de las 11 y media de la noche en la sala Big Star de Atarrabia Todo esto y por supuesto más música durante estos próximos 90 minutos en esta nueva edición de Euskal Musicas Un programa de Euskal Música que lo vamos a arrancar con la formación 6 urte Banda de berriz de Vizcaya que nació en 1997. En el 98 ya presentaron su primera maqueta Orain, en el 2002 parten con NON su segunda maqueta y ese mismo año galan la edición número 12 del concurso de maquetas de Gastea. Y al ganar ese pues, concurso de maquetas pues ya es tiempo de sacar su primer larga duración... Que lo sacan en el 2003 bajo el sello de Metak con el nombre de Bapatean. En el 2004 llegaría Kyo Su, en el 2006 yausia en el 2007 Plateru Enen Susenean, un álbum en directo. Y en el 2009 bajo el sello discográfico de vaga Viga llegaría el álbum Laus urte se mete en el estudio Stollet and the Berry durante julio y octubre del 2014 con John de técnico de sonido para grabar Atlántida, sexto disco de estudio y el que tengo en mis manos. De él vamos a rescatar dos temas incluidos en ese su álbum El tema titulado más concretamente Visirautén, eh, segundo corte de álbum Y otro de los temas también importantes dentro del disco Como es el tema Insert coin Con ellos, con Seyurte, sexto trabajo discográfico Comenzamos programa de hoy de Euskal Música Zingin, pinia, kinga, begel, ditu, egin, ni zertu linea ken gabe egin sagrada en el panorama musical con 6 discos y con dos maquetas como te comentaba anteriormente, banda de Berriz Vizcaya que nació en 1997 y ya en el 98 un año más tarde tenía su primera manqueta rondando. Ellos son Señorte, la banda compuesta por Iokin Elorza, Julián Oarbeascoa, Kain Elorcha e Iñaki Elorcha. Y ahí están sonando los temas Incluidos en este nuevo trabajo discográfico Atlántida Los temas Visita Uten Y esto que estamos escuchando los últimos compases Del tema Insert Coin Auténticos temazos Los que se incluyen en este nuevo larga duración Para esta banda, para Seyurte Y de norte a la de la Y de norte a Jartos Campo dailé, jartos Campo dailé I nos vamos con más música Nos vamos ahora con nada más y nada menos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 de la banda, decide abandonar el grupo y la música en activo, en favor de una vida pues más tranquila, sin embargo, este no es el final de la banda, cuya formación queda completada con la incorporación de la voz femenina de Nayara Ruth el estilo musical del grupo es sin duda rock and roll, a veces, digamoslo así más duro, otras, tiende al metal más clásico e incluso, en ocasiones se acerca al pop, en 2010 y después de abandonar la compañía discográfica de FX Records el portal de Jade lanza su segundo disco, Despertar, un disco totalmente autoproducido, en el cual eh, pues contaron de nuevo con la ayuda de colibrí Díaz. En 2012, tras terminar la gira de conciertos, comienza la grabación del tercer disco, titulado 12, y que vio la luz en marzo del 2013, también autoproducido por ellos mismos. Y de este álbum, de este tercer trabajo discográfico para esta banda, para el portal de Jade, vamos a extraer dos de los temas Donde lo dicten mis pies y Sky... zar para salir Recordando al portal de HAD la sintonía de 100.8, en la sintonía de Beriazar y Ratia, en el programa Euskal Música. La música de Pepo a la batería, Corrotza la guitarra, Nayara a la voz, Roberto abajo y John a la otra guitarra. A LUNE editado en 2013 y qué bien suena, qué bien suena este toque. Con temas como Donde lo dicten mis pies o esto que estamos escuchando, un tema en inglés, Sky. Y nosotros que vamos a continuar y nos vamos con la primera de las dos novedades que tenemos para la tarde de hoy y es que el grupo Anay Arrebak nos presenta nuevos singles, sí, sí, como lo oyes, la canción lleva por título Sorteona o Paz de Sud y... Eh, ...será uno de los temas que se recogerá... ...en el disco que publicarán la próxima primavera... ...hay que decir también que los próximos días... ...presentarán el videoclip de la canción... ...que ha sido producido por Gaiska Isaguirre... ...y también comentarte que en este disco single... Eh, ...se pueden escuchar dos remixes... ...de la canción... ...una hecha por Iñaki Bengoa de Bad y Gose... ...y la otra creada por la pareja de DJs... ...de Skodé... ...así que ya lo sabes... ...un maxi single lo vamos a decir... ...con tres temitas... ...con la canción Sorte, Ona o Paddy Shoot... Y con Son dos remixes para que tú los disfrutes, para abrir un poquito boca de lo que va a ser el nuevo trabajo discográfico que se publicará en la próxima primavera. Naiz eta horratzen artean ez natu Zorte hona oba dizut, mantentzaik esatagur Naiz eta horratzen artean ez semana en el programa Euska Música, recién llegadito, recién calentito, el adelanto de lo que va a ser el nuevo trabajo discográfico para Anaya barreback que, que verá la luz en la primavera del 2015, esto sorteó una Opalyshoot, y nosotros que seguimos compartiendo contigo más música, y nos vamos con el segundo trabajo discográfico para Mantisa, si con su anterior trabajo se acercó al mundo del hardcore musical del rock y del punk rock, en este trabajo se puede apreciar una evolución musical hacia otra dirección. Ha habido cambios recientes en la formación, concretamente la nueva incorporación del Teclista ha dado pues un aire diferente al conjunto Mantisa que ha grabado en el transcurso de agosto y septiembre del 2012 su segundo álbum de estudio denominado Plétora. Eh, sus letras pues aluden a los sentimientos del ser humano, situaciones en las que hay que afrontar el miedo, la incertidumbre que depara el futuro y los recuerdos del pasado. El sufrimiento animal, el significado del individuo, entre otros temas latentes de la actual sociedad. Eso es lo que te puedes encontrar en las letras de este nuevo trabajo discográfico de mantisa El álbum, lo dicho, plétora, lo que vamos a escuchar, los temas eh, titulados más concretamente, Arantxa, Chapelqueta y La Rialdi Tan. Música Los temas son los que te puedes encontrar en este segundo larga duración para esta banda, para Mantisa. El álbum Pletora, Arrancha Chapel, ¿qué tal? Puesto que estamos escuchando los últimos compases del tema, la Real Ditan están, están incluidos, evidentemente, en ese nuevo larga duración. Hemos comenzado con Seyur Tent, ¿eh? hemos seguido con el Portal de Ixade, con novedad de anaya Rebaque. Y con este nuevo larga duración para Mantisa. ¡Vamos! Y ahora volvemos con una novedad con Akatsa Sisteman que es el título del nuevo disco del grupo Lurra editado por el sello discográfico Boss Gorat. Este trabajo eh, del proyecto dirigido por Íñigo Mugruza y Anne García ha sido grabado este verano en el estudio IKEA de Ereñosu de la mano del técnico Peyo Gorrochategui. Hay que decir que esta banda ha ampliado el abanico de estilos musicales, manteniendo la instrumentación acústica. Indie Fall, Gold, Blues, Riggi, Rastein, Sky, Jazz, Dup y han colaborado en este nuevo trabajo Sabi Solano, Petty, Maite, Neibor, John Elizalde, John Tron, Sergio Pachuco, Oscar venas y Sabi Dolls. En definitiva, colaboraciones, como puedes comprobar, importantes. Las letras son de Anne García e Íñigo Muruza y la música de Íñigo Muruza y Carlos Subicoa. Hay que decir que la banda la componen Anne, Íñigo, Carlos, Iván y... Eh, Xavi, batería solamente en los directos comentarte que los conciertos de presentación ya han comenzado el 31 de octubre el siguiente, el 27 de noviembre estarán en Gasteiz en el Parral a las 8 media el 28 de noviembre en Kataku en Veroa a las 9 de la noche el 6 de diciembre estarán en la Feria del Disco y del Libro en Aochenea de Durango y el 20 de diciembre para cerrar este año 2014 estarán en Irún en Cabigorri a partir de las 11 de de la noche, novedades de esta semana pues el nuevo trabajo discográfico para Lurra lo que vamos a escuchar, los temas Isan y Eguski Berberá incluidos dentro de este nuevo trabajo titulado Akatsa Sisteman Asko edukita ez gara gauza izan Askatasunari beldura enditzeko Ito aldi hausatzeko morroi izan behar Banako galdu hartaldarena Te puedes encontrar en este larga duración Este proyecto dirigido por Íñigo Mugunza y Anne García Lurra, el álbum Akatsa Sistemán Eguski Berberá Otro de los temas incluidos En este nuevo larga duración Akatsa Sistemán De Lurra por aquí por los estudios de Berriozar y Ratia por el programa Oscar Música Insomnio Crónico, banda de iruña ...que acaba de publicar lo que es su tercer larga duración titulado Origen... ...en el cual te puedes encontrar 11 grandes y buenísimos temas... ...que este sábado los estarán presentando en la sala Big Star de Atarraba y Avillaba... ...a partir de las 11 y media de la noche... ...para hablar de ese concierto especial... ...para hablar de la trayectoria musical de la banda... ...y para hablar de un montón de cosas más... ...tenemos lo dicho ya aquí en los estudios de Berriozar y Grotia... ...en directo en Euskal Música a Insomnio Crónico... ...pero antes de empezar a charlar con ellos... Vamos a escuchar uno de los temas incluidos dentro de este nuevo Larga Duración. El tema No quiero saber más. ...del tema No quiero saber más... ...canción incluida en el nuevo trabajo discográfico... ...de la formación de Iruña Insomnio Crónico... Este sábado estarán presentando este nuevo disco en Atarrabia, Villada Y para hablar de él, de la trayectoria de la banda, de los discos que han editado Y de muchas cosas más, tenemos a tres componentes de la banda En los estudios de Berriozar y Retia, en el programa de Buscal Música Julen, Dani y John, de una a los tres Arrachaleón eh, Para comenzar vamos a retroceder, si os parece un poquito Vamos a hablar un de los inicios de la banda eh, Los comienzos, lleváis desde 2007 en activo Eh, contarnos un poco esos inicios de Insomnio Crónico Cuando se forma, como formasteis la banda Un poquito por encima Bien pues, nada, nos juntamos Julen, o sea, prácticamente Julen y yo estábamos solos Y bueno, ahí empezamos a Juntarnos para tocar pues alguna versioncilla Pues hacer el chorro un poco no Como ¿Cómo quien dice Sí, eso es, en nuestros inicios Y nada, ahí ya fuimos reclutando Peña Primero Yagoba, ¿no? Fue Que, bueno Empezó Yagoba con la batería, que ya no está Y... Y Xavi, y Xavi eso es Xavi empezó también a cantar y, y tocando la guitarra Y bueno, eso Y sacamos una maquetilla, nosotros cuatro Y pues hicimos algún concierto por ahí Pues eso, lo típico por aquí Por la zona de, de Iruña y, y poco más Y luego ya nos eh, Quisimos... Bueno, el estilo de la maqueta o sea, es que Tampoco era nada definido claramente Grabamos aquí mismo, en Berriozar, <risa> me acuerdo En, joder, me acuerdo digo como NX, como, Parece NX. que fue hace mil años <risa> Bueno, pero Bueno, en el 2009 fue aquello, sí Y ahí Con los Anorexia Y luego ya, pues eh, El disco en 2011 El primer disco uh -huh. Y ahí ya, pues Xavi dejó de tocar la guitarra Se centró más en la voz Y, y entró Julen Pitillas Que ahora tampoco está <risa> y, y bueno, y eso Y ya con, con este anterior disco sí que, sí que le dimos un poco más de caña Y tocamos mucho más por aquí y, y también pues por el norte el año pasado dimos también una girilla en primavera y, y la verdad que contentos y a gusto, ¿no? Y eso, y ahora mismo... A presentar el nuevo trabajo. Eso es. Insomnio Crónico, nombre que disteis a la banda. ¿Cómo surge este nombre? ¿Le disteis muchas vueltas? ¿Tiene algún significado especial para la formación? ¿Cómo surge un poquito? Yo me acuerdo que fue mucho por un disco de Hamlet que se llama Insomnio <risa> y... Y fue por eso también, realmente. Tampoco pf, nos costó mogollón decidir el nombre. No, no sabíamos qué poner. Uh -huh. Y me acuerdo que nos llamamos solo Insomnio al principio y luego tuvimos que ponerle Crónico porque había otro grupo que se llamaba Insomnio, que eran sí. de Zaragoza o... Sí, otro o, bueno, o o, un par más, o, ¿no? o, o, o sea, eso. un montón. No que... Buscabas por ahí en Google, ponías Insomnio. insomnio. La hostia, ¿cuántos hay? Sí, sí. Pero Insomnio Crónico se lo ayuda, ¿no? Eso. Es. <risa> <risa> y con K escrito encima ya... <risa> Quisimos ponerlo un poco difícil ahí. En cuanto a influencias musicales A la hora de sacar adelante la formación ¿Algún grupo os influyó en hacer este estilo de música? ¿Algún grupo de referencia tenéis por ahí? ¿Para el disco nuevo? Uh -huh. ¿O para el grupo? Bueno, en sí yo creo que he traído las influencias para, para este disco nuevo Que ha sido más un rollo más americano así Más Miss May I. Luego también cosas europeas Como Breakdown of Sanity Y del estilo, y bueno, parece que les gustó la idea Y quisimos, pues, más pasarnos a ese estilo O intentar coger influencias de ese tipo Y yo creo que, que se nota bastante Porque son tres discos y a cada cual, digámoslo así, personalmente más diferente, ¿no? Tal cual, ha sido, un al menos yo creo, un cambio brutal De uno a otro, el anterior, por así decirlo, a mí me parece como más nacional, no tampoco sé decirlo, más rollo igual SEA o uh -huh. y este me parece más un disco de fuera, pero cantando en castellano. Entonces, uh -huh. no sé, a ver. Sí, lo de cantar en castellano siempre le da O sea, si cantásemos en inglés hubiese estado todo mucho más encajado y nos hubieran nos subirían casi igual, más fácil, ¿no? Pero uh -huh. hay gente pues que que escucha el nuevo, ¿no? Y que igual no no había escuchado nunca igual, o compañeros del curro o algo y dice joder, muy parecido a ese ¿no? Y dices, pues bueno, sí, pero no. Igual la voz te puede recordar algo a S.A., pero, pero claro, la, o sea, lo que es la, el instrumental no, no tiene nada que ver, diría yo. Eh, como hemos dicho, tenéis ya tres discos en el mercado. Vamos a hablar un poquito de ellos. El primero de ellos, que salió en 2009, ¿qué tal la aceptación ante el público tuvo? ¿Las ventas un poquito? Buah, o sea, fue no. aquello, no se puede llamar ni disco casi, o sea, fue una maquetilla... Y bueno, no sé, estábamos empezando Tampoco nos planteábamos nada O sea, pues eso, lo que salga Y bueno, y ahora realmente también, ¿sabes? Sí. O sea, lo que pasa es que sí que nos, lo hemos elaborado mucho más También pues llevamos mucho más a, muchos más años, ¿no? Y, y yo que sé, pero bueno, en un principio No sé Luego dos años más tarde, en el 2011 Bajo el sello de Gringo Records Llegaría el segundo trabajo con 10 temas Hay que contarnos un poquito la aceptación Cómo fue el disco en sí ese, tu, ese sí que tuvo muy buena aceptación No, nos quedamos contentos la verdad y eso el, ya al salir a tocar fuera y que también la peña te pide el disco pues por ahí no tiene nada que ver a la maqueta la verdad es que fue un salto y con el anterior nos quedamos muy contentos pero bueno siempre quieres avanzar y crecer lo de siempre y uh -huh. Y antes de hablar de este tercer trabajo discográfico que presentáis ¿eh, ¿Qué diferencia encontráis entre el primer disco y este tercero? ¿Ha evolucionado la banda en lo musical, en lo profesional? Hombre, pues yo creo que hay una diferencia considerable Sobre todo en cuanto al sonido Y luego, pues, bueno, los temas están muy elaborados Les hemos dado muchas vueltas Lo cual nos ha costado muchas broncas en la sala Pero bueno, ver, era una cosa que tenía que pasar Y, y bueno, yo creo que que la diferencia es bastante notable. Uh -huh. eh, Origen, nuevo disco de Insomnio Crónico, ya hablando de este tercer trabajo, de reciente publicación, ha salido en octubre. Eh, contarnos un poquito cómo fue el proceso de grabación, cuánto tiempo estuvisteis en el estudio, alguna cosa que eh, contar, porque os habéis ido por primera vez fuera de aquí, os habéis ido a, a un estudio de Madrid. Sí, sí, para, para grabarlo, bueno, pues estuvimos viendo diferentes posibilidades y, y bueno, grabarlo en Pamplona y eso, pero... ...surgió ¿no? la idea de... Hostia, ...si nos vamos a este estudio y tal... ...que, que habían grabado también los Down Off de Maya... ...y, y nos, no sé, nos recomendaron también... ...y bueno, no hay más que ver cómo, cómo suena su último disco también... ...y dijimos, bueno, pues vamos para allá... ...con, con lo que sea, ¿no? ...y, y bueno, allá estuvimos nueve, nueve días, ¿no? ...creo... Sí, sí. Algún, sí, ...de grabación fueron ocho, fueron ocho, creo... ...y la verdad es que pues... ...pues muy bien, o sea, aprendes muchas cosas... Lo primero también, lo bueno de, de estar allá todos los días Es que o sea, te, te concentras de lleno en el disco no Lo cual también eh, llega a saturarte en muchos momentos ¿no? sí. Porque acabas hasta los hasta arriba Y bueno, no sé, ¿anécdotas? pues ah, bueno, sí, lo, eh, estuvimos ahí Nos llevó, porque el, el técnico que nos grabó Es técnico de directo de Vita y Mana Ajá uh -huh. Y justo pues subo un día que, que ellos grababan ahí un, un videoclip en, en Madrid Y le llamaron para que saliese él también el videoclip Y, y le dijeron, le decía el Alex Dice, joder, es que no puedo porque estoy grabando a un grupo de aquí de Pamplona, no sé qué Y claro, cuanto más rápido vaya esto No, no, Alex, o sea, le dijeron, no, que no, no te hemos preguntado Tienes, o sea, tienes, que, que, venir, que, tienes <ríe> que venir Y bueno, y cogimos a la con la furgoneta, con la Iveco Dando vueltas por Madrid Por el medio de Madrid sí. Y es que decía, a ver, pero ¿cómo vamos a ir con Con esta furgoneta? Y digo, sí, bueno, pues somos seis Perfecto, ¿no? Digo, sí, sí, vale, digo, tiramos para allá Con la furgoneta y ya ya estuvimos Un poco viendo Cómo grababan el videoclip y eso eh, Nueve días seguidos, nos hace un poco largo? O ¿Lo pasasteis bien? Hombre, al final siempre hay encontrolados entre la gente Al principio todos muy contentos, pero claro, ya cuando ves que igual te empiezas a atascar O empiezas a tener algún problema, pues ya, claro, la gente ya... Y bueno, sí que lo estuvimos, pero bueno, al final lo pudimos llevar adelante y, y, y bien, la verdad que muy bien ¿Habéis tenido alguna colaboración en el disco, en las fotografías, en la maquetación del CD? Sí Sí, hemos tenido colaboración <coughs> perdón de, de DJ Pike, de ZTK Rap y Los Bourbon Kings, que ha hecho la intro uh -huh. Y luego de David Teclas, que es, pues eso de Asymmetric y ha hecho el, inter, el interludio y el otro del disco, el piano uh -huh. Y la verdad es que se lo han currado, al menos nos hemos quedado muy contentos eh, Hablando un poquito de las letras de las canciones, ¿qué queréis expresar con estos nuevos temas a la gente? ¿De qué van un poquito las letras? Pues, bueno, hay un poco de todo, ¿no? Eh, básicamente, lo que viene a transmitir el, el título del disco, ¿no? Por, por generalizar un poco más, es el, pues, el origen de, de todas las historias que hay a nivel global, ¿no? Uh -huh. Digamos, o sea, vienen por, por simples pensamientos y calentones y cabezonerías <risa> y chorradas, ¿no? Que... Que o por simples, pues o estereotipos o tradiciones o lo que sea, o sea, llevan a un llevan a nuestro propio sufrimiento, sufrimiento, ¿no? La cosa era buscar un poco el porqué de los problemas, ¿no? O algo así. O... Sí, y un poco también pues una pues, una especie de Crítica. autocrítica, ¿no? y introspección en en uno mismo, ¿no? Pues eso, para no sé, para aprender igual un poco afrontar los problemas a, a detenerte un poco y analizar lo que tienes delante no antes de, de actuar sin, sin pensar o, o de que o de que la, los nervios te lleven a hacer a cometer algo que no en realidad no quieres ¿no? Uh -huh. eh, como habéis dicho anteriormente dos temas el primero y el último son diferentes a como son insomnio crónico están eh, Dj pike y david ceclas eh, contarnos un poco cómo surgen estos temas para abrir y cerrar lo que es este nuevo trabajo de insomnio crónico Pues esto era, yo creo que fue cabezonería mía, ¿no? Sí. <ríe> como siempre. no Siempre he querido tener una intro, o oh, yo creo que vosotras también, una intro guay sí, sí, en un sí, disco sí. que luego en directo <ríe> la puedes poner también. Y, y como también estoy un montón de veces con Pike, pues nos pusimos a ello, le dije un poco la idea que quería y tal, y, y de ahí salió la intro. La verdad es que se lo curró. Uh -huh. y con teclas lo mismo eh, el último tema del disco veíamos que tenía un corte muy seco y que le faltaba algo para pa acabar tranquilo el disco para pa que el disco suba y baje y tal uh -huh. y, y así surgió al final o sea que muy contento, yo al menos me quedo muy contento con con la intro y al final del disco y que estamos manteniendo con Julen, Dani y John de la formación Insonio Crónico en el programa Euskal Música de Berriozar y Gratia eh, vamos a meternos a hablar de los directos, eh, que repertorio tenéis para presentar el disco ¿Vais a, vais a incluir todo este disco vais a meter temas de los discos anteriores pues de este disco enterito, de la primera a la última y luego del anterior alguno meteremos también, pero poco del anterior la verdad es que metemos muy poco Y... Pero eso, sobre todo está centrado todo en el, en el nuevo disco, claro uh -huh. eh, Desde los comienzos de la banda habéis realizado un montón de conciertos eh, ¿Alguno especial para la banda que, que guardéis en vuestra memoria como más especial que los demás? Hostia, pues... pues... Hombre. Ha habido muchos, ¿eh? Ha habido sí. conciertos muy guay A ver, el último que vimos con su tagalela totem estuvo muy guay, por ejemplo... La verdad es que fue un puntazo. Uh -huh. Además con Sutar que siempre ha sido un ídolo al menos para mí, lo sabes, desde crío y tal, <risa> ha sido pero ha habido un... bastantes, ¿no? Sí, el, eh, igual el, el Haigune en San Fermín, ese para mí estuvo muy guay, ¿no? Porque no solo por el hecho de tocar nosotros allá uh -huh. en San Fermín, sino que joder, por fin dejaron dieron permiso, ¿no? De una puta vez para para, hacer un... para montar el Haigune, o sea, sí. cosa que además se montó en cosa de de una semana o algo así no, creo que fue, no me acuerdo muy bien y la verdad es que para el caos que tendría que haber sido todo aquello de montar y organizar una semana estuvo de puta madre y, y la verdad es que es algo que, que agradecemos y estuvimos muy a gusto, se lo ocurrió mucho y, y lo disfrutamos nosotros también El primer disco lo disteis a conocer más eh, por esta zona y al segundo pues habéis estado en Huesca, Palencia, Guipúzcoa, Vizcaya y habéis eh, compartido escenario, como habéis dicho, con Sutagar, con boicot con Down, Down of the Maya. Eh, contarnos cómo sentisteis a la hora de saber con quién, con quién ibais a estar encima del escenario, esos conciertos por esas localidades de fuera y un poquito, digamos así, lejanas pero que son cercanas. Pues siempre da un poco de respeto, ¿no? Tocar con con bandas grandes, porque siempre te fuerza que tienes que dar el callo, tienes tienes que darlo todo y, bueno, con su taga sí que había bastante presión, pues lo, lo mismo que comentaba Julen, pues siempre ha sido para nosotros un icono y, y bueno, Dawn of the Maya también están creciendo mucho y, y también, pues, pues, tienes que, para poder seguir al nivel que están ellos también mm. tienes que tienes que darlo todo y la sí. verdad que bueno pero bueno o sea tampoco o sea nosotros al final toquemos con quien toquemos siempre o sea vamos a por todas o sea uh -huh. ha habido eso pueblillos con hay que por ahí que sí. yo que sé pues tocas con el con el típico sí, con, con el su grupo del pueblo o yo que <ríe> sé o, o con quien salga o sea nos da igual y, y es más o sea Hemos tenido igual hasta mejor rollo en ese momento, ¿no? De, pues yo qué sé, de probar, de tal, de cual. Con, con un grupo que igual acaba de empezar o lo que sea. Que, pues, con los mismos Utagar, por ejemplo. que sí. y, Sin más, hombre. No es que, que hubiéramos tenido ningún mal rollo con ellos, ¿eh? No, pero no, son más especiales, ¿no? Como digamos a sí, la hora. Sí, sí por, decirlo, por lo decirlo de alguna manera, sí. Sí, hombre, pero bueno, es normal también, yo qué sé. Con la de años que llevan y ahora no tocan tantos, pues al final no, no van a estar con todos como, ¿no? Pues yo qué sé. Pues, pero bien, la verdad es que, que guay, salir por ahí además mola por eso, porque conoces gente nueva y, y yo qué sé, estableces también y, incluso amistades. Y que, y que no solo el tocar, luego es el, el ir ahí a la furgoneta, todos juntos, uh -huh. es todo, o sea, es no solo el concierto en sí. Lo que viene antes y después del concierto, también sí, digamos Eso así. es. Eso sí. es. Sí. Este sábado 8 de noviembre presentáis el disco en la sala Big Star de Atarrabia Villaba, a contarnos un poco el horario, grupo invitado... Pues eh, va a estar ERAVE, que es un grupo de metal también. Un trash, ¿no? Más que... Bueno, Bueno, sí. sí. Y van a empezar ellos a las 11, 11 y cuarto, 11 y media, empezarán. Y luego tocaremos nosotros, pues, para las 12 y cuarto, 12 bueno. y media. Una horica, tres cuartos de hora después. Y, y poco más. Y otra pregunta referente a ese concierto especial. Eh, ¿Nos vamos a encontrar alguna sorpresa? ¿Nos eh, podéis desvelar algo? Hostia, pues... En principio <risa> no, ¿no? No, bueno... Hombre, el simple hecho de la, escuchar sí. los nuevos temas ya... ya algo... Con todo... Claro, todos los fondos que lleva... Es muy diferente al otro. Entonces yo creo que el simple hecho ya de tocar el nuevo disco ya va a ser un, un cambio y algo nuevo. Frescura, al menos. La, la imagen igual, la lona, ¿no? <risa> el fondo va a cambiar también. <risa> y... Y bueno, eso también pues joder, el de, el Josu va a ser el tercer concierto con nosotros, ¿no? Al final, ¿Sí? que es que joder, Josu sí, Josu entró en sustitución a Julián Pitillas y la verdad es que lleva con, con nosotros ya más de un año y es que solo ha tocado tres conciertos porque eso porque se ha comido toda la composición de, de esto, del, sí. del disco y eso pues no ha podido tocar nosotros más que pues lo que le ha tocado el El, da uno de Maya, Sutagar Sí, da de Maya, Sutagar Y, y ahora este de no, de... no, no, de... no. Estuve, estuve Julen Estuve Julen. Julen, sí eh, Aparte del concierto de este sábado El pistoletazo de salida Para presentar este tercer disco ¿Tenéis más conciertos a corto o largo plazo? Pues a corto plazo Sí, bueno, que, o sea, es que tampoco Cerrado, cerrado No tenemos más que tres fechas en abril Que son... Que la verdad es que... Esas vamos a ir telonando a, a un grupo francés Eh, en 9 de abril en Sevilla el día siguiente Madrid y al otro en Barcelona entonces eso, bueno, van a ser son tres fechas ya que están cerradas y muy importantes para nosotros y pues por aquí eh, ahora pues enseguida pues lo típico, eh, supongo que pues, Black Rose, Inferno y pues también estamos mirando más fechas fuera, por aquí cerca pero todavía que cerrarlas sí, eso pero... estamos hablándolas todavía o sea, seguro no hay Pero bueno, pero sí que... Sí. Pero la sabrá pasa o que tampoco podemos confirmar porque todavía uh -huh. no están. Claro. Pero sí que habrá, sí, más fechas. Eh, de los 11 temas que se incluyen personalmente, ¿con cuál os quedaríais? ¿Cuál ha sido el tema que más a gusto la habéis compuesto en el local o en el estudio de grabación? Hostia, ¿eh? Complicado. <risa> es complicado, sí. Yo sí, creo que... creo que disfrutar no hemos disfrutado <risa> ninguna la, la composición. Que no, no, no. No, vale, componiendo es broma, sí, no. grabando sí. es otra cosa. Ya, ya, sí. Pues no sé, yo creo que cada uno tenemos una diferente... Yo, por ejemplo, a mí, la que desde hace tiempo les dije, yo me quedaba con el tema número 5 y el 10. Dani, me por su nombre, la hostia. Que pase que te has descargado el, el disco. O sea, la de no quiero saber más dice y yo también estoy de acuerdo. A mí es la que más me gusta. Eh, como si como single presentación de este nuevo disco, ¿se quedaría ya? No quiero saber más. Sí, bueno, de hecho fue el adelanto. Sí, el primero sí. que lanzamos. Uh -huh. Sí, sí. ¿Eh? que hay más, ¿eh? O sea, a mí al menos me parece que el disco no es un disco de tres canciones. Que todas las canciones tienen su rollo... Uh -huh. mmm, no sé. Y yo, a mí más de uno me ha dicho que ah, pues a mí me gusta esta o a mí me gusta la otra. O... Y eso está guay porque quiere decir que no es un disco que digas que tiene dos canciones. yo A mí, por ejemplo, lo que decís, me parece un temazo la de no quiero saber más, pero Héroe Anónimo también me parece un temazo. Sí, sí, por sí, supuesto. Entonces... ¿no? Es complicado eh, ¿De qué forma se puede conseguir el disco? Pues de momento En nuestros conciertos, eso seguro eh, En El Inferno dejamos alguno, ¿no? Creo sí. también Y luego a través de la página de, de Nafarcore uh -huh. También se puede pillar tanto disco como camisetas Porque el segundo trabajo discográfico Lo sacasteis con el Gringo Discos Pero ahora veo que otra vez avisa autoproducir vosotros mismos el disco. Sí, sí, hemos optado por por hacerlo así. Eh, mejor. Eh, bueno, da más curro. Es lo que, sí. Lo que tiene. Sí, sí, sí. No, eso hay que asumirlo. Da mucho más trabajo, te tienes que preocupar tú de muchas más cosas, pero pero bueno, la verdad es que eh la casa que nos ha editado el eh las copias del disco también nos la ha puesto bastante fácil y bueno, todavía no están disponibles en soporte, o sea, en formato digital. Mhm. Uh -huh. Para vender, pero dentro de poco supongo que, que estará ahí en streaming también Bueno, lo tenemos de momento para escuchar gratis en, en SoundCloud uh -huh. También iremos subiendo poco a poco en YouTube Y eh, en Spotify supongo que no tardará mucho Sí, sí, yo creo que de una semana o así está, tiene que estar O sea, en todas redes de música Por todos los lados sí. Sí. sí, mejor Sí <ríe> Y luego vos... en Big Cartel también, eso, estamos apañándolo, ¿no? Sí, el Merchant y así. Sí, eso. Uh -huh. Que vais eh, para el sábado, Merchandise, y no llegáis a tiempo. Sí, sí. sí. sí. llegamos a tiempo. Sí, llegamos, ver, llegamos. Eh, y para terminar, algo que me haya dejado, ¿qué queréis decir? Pues nada, que... Pues que muchas gracias por... Por la invitación por Uy. eso y ya joder estuvimos aquí hace tres años con el anterior disco al principio sí con sí, sí, no? sí, pues el qué. anterior sí. <ríe> sí ya han pasado ya sí y eso y, y luego pues que, que está todo el mundo invitado a este sábado a, a la Big Star que que se la buena y y eso pues que se anime la gente eso hay que decirlo también que es con entrada gratuita sí sí eso sí, es, eso es. Eso es. Uh -huh. eh, pues si os parece acabamos con otro tema que nos queréis recomendar de este disco bueno Rompe el espejo bueno, sí, sí. Venga, vale. <risa> vale, pues con el noveno corte del disco Rompe el espejo, terminamos la entrevista Con Julen, Dani y John Tres de los componentes de Insomnio Crónico Gracias por haberme invitado Pues el disco anterior, volvéis Y esperemos teneros otra vez aquí En lo que será ya el cuarto trabajo Bien, es que Venga, es que y Abur. recordamos el sábado a partir de las 11 y media de la noche en la sala piquestar junto a erabe presentación de este nuevo trabajo discográfico titulado más concretamente origen lo dicho gracias descarga que casco y suerte por es que favor lo que es el nuevo trabajo discográfico para esta formación de Iruña para Insomnio Crónico. Anda compuesta por Xavi la voz, Joshua a la guitarra, Julen a la guitarra, Dani a la batería y John al la bajo y los coros. Esto se hace llamar día tras día y está incluido dentro del tercer larga duración titulado Origen. Recuerda este sábado a partir de las 11 y media de la noche a la sala Big Star de Atarrabia villaba Presentación, pistoletazo de salida de este nuevo larga duración. Anteriormente tendremos encima del escenario a la formación ERAVE. Y de nuevo gracias a Julen, gracias a Dani y gracias a John por haberos pasado por los estudios de Berriozar y Ratia por haberos pasado por el programa Euskal Música para presentarnos este nuevo trabajo discográfico para hablar un poquito de la trayectoria de la banda y para hablar de ese concierto de este sábado junto a ERAVE en la sala Big Star de Aza Rabia Villaba con entrada gratuita ¡Gracias! 11 temas son los que te puedes encontrar en este nuevo larga duración. Este es uno de ellos, el tercer corte del álbum, día tras día. Otro de los temas que también nos podemos encontrar Dentro de este nuevo trabajo discográfico Auténtico trabajo discográfico Se han ido, como te comentaban anteriormente En la entrevista, hasta Madrid Para grabar este álbum, es esto ¡Miedo! ...que vamos a poner punto y final al programa de hoy de Uscal Música... ...la sintonía de Berriozar y Recia en el 100.8 de la FM... ...y en internet a través de uskiplaza.net, clicando en el logotipo de la radio. Hemos escuchado a Seyurte, al portal K de cada novedad importante de Anaya Rebac... ...el adelanto de lo que va a ser el nuevo trabajo discográfico que saldrá en la primavera del 2015... También ha sonado Mantisa y la novedad de Lurra con su álbum Akatsa Sistemán. Y la entrevista, por supuesto, presentación de este nuevo larga duración para Insambio crónico Julen, Dani y John han estado por aquí, por los estudios de Berriozar y Retia, por Euskal Música. Y vamos a terminar el programa de hoy de Escala Música con Berry Charrac de Morada, Polígrafo Bacarrá. Así es como se va a llamar el nuevo trabajo discográfico que saldrá el lunes 24 de noviembre a la venta. Lo que vamos a escuchar el tema Lemac Ain Jurac, que es el tema adelanto de este nuevo trabajo discográfico. Y hay que decir que ya tenemos fechas para la presentación de este nuevo larga duración. Comentarte que las entradas ya están a la venta en musicace.com/berrycharrac. Ahí te puedes encontrar las entradas para don ...que es donde comienza la gira el 9 de enero... ...y atentos porque en Iruña... ...están más concretamente... ...te busco y te digo... En la Sala Atarrabia, en la Totem, el día 31 de enero, descargando este Demorada Polígrafo Bacarra de Berricharrak. Así que ya lo sabes, 31 de enero en Atarrabia, en la Sala Totem, charrak Las entradas, musicace.com barra Berricharrak. Y nos quedamos con el adelanto disco que saldrá el 24 de noviembre, triple LP, triple CD. Lo dicho, nos escuchamos dentro de 7 días. agur